Comprar, acheti. Comprar algo al contado, acheti, ion, contante. Actuar, agui. Obra de caridad, bonfarata, hago. Cualquiera, ein. Cualquiera de ustedes, kiwi, ein. Cosa, objeto, hacho. Sus cosas, sus objetos, vien, adjoin. Aceptar, accepti. Aceptar una invitación, accepti, inviton. Otro, alía. Cualquier dulce. Aliain cukoin. También. Ankao. Yo también. Ankao. Mi. En vez de anstatau. Sustituir. Reemplazar. Anstataui. Delante de. Antau. Delante de mí. Antau olmi. Todavía. Ancorau. Aún duerme. Ancorau. Dormas. Aparecer. Aperi. Dios. Se apareció a Moisés. Dio a Peris Anta o Moisés. O, au, vencer o morir. Venqui au morti. Junto a, apud. Junto a la mesa. Apuz la tablo. Arreglar. Aranchi. Arreglar. La habitación. Aranchi gia chambro. Oír. Audi. Yo oigo bien. Mi, bien. audas bone escuchar ausculti por favor escúchame Bombolu, auscultumin pronto baldau tú estás pronto baldau vi estás golpear Bati. Golpear la lana. Batu la lano. Golpea la lana. Batu la lano. Lamentar. Bedauri. Lamento que no puedas venir. Mi bedauras que vi ne povos veni. Bello, vela, bonita mariposa, vela papilio, necesitar, besoni, necesito tu ayuda, mi besonas bien helpon Arder, bruly. arder de amor. Arder de cólera. Bruli de amo. Bruli de colero. Tú. Vi. A tu salud. Alvia. Sanon. ¿Por qué? Char. Porque él no quiere. Charline Volis. encantador charma encantador muchacho encantadora muchacha charma fraulo charma fraulino charma ecnavo charma ecnavino para aproximar Chi, ven aquí, venu chitie, todo tipo de, chía, todo tipo de manzanas, chiain pomoin, todo cada cosa, chío, ante todo, antauchío, cada uno. Cada persona. Chiu. Todos los hombres. Chiuin, homoin. Alrededor. Chircau. Alrededor de la mesa. Chircau, la tablo. Para preguntar. Las flores crecen. Chu suyo floris. Agradecer. Danki. Muchas gracias. Mi tre danca salvi. Durar. Dauri. Duró tres horas. Dauris. Trijoroin. Preguntar. Demandi. Pregúntale a él. DEMANDU li. Desear. Desiri. Nosotros deseamos la paz. ni desiras la pazon. Decir. Di. Dime la verdad. Diru al mí la veron, Dulce. Dolcha. El café está muy dulce. La cafo estas tres dolcha. dar, Doni. Dame. el libro donu al mí la libron durar dubi yo dudo mi dubas. aún incluso et aún incluso en verano et en somero Equivocarse. Erari. Yo me equivoqué en la fecha. Mi eraris priladato. Guardar. Aguardar. Atendi. Esperi. ¿Quién le aguarda? ¿Quién le espera? Kio atendas vin. Ser. Estar, esti, ser o no ser, esti aun esti, caer, fali, el niño se cayó a tierra, la infano falis sur lateron, cerrar, fermi, Cierra los ojos. Fermi la oculoin. Festejar. Festi. Festejar. Agasajar a un huésped. Festi gaston. Acabar. Terminar. Fini. Él vino cuando tú terminaste. Li venu kian vi finos. Lejos. Fuera. For. Desde lejos. De fore. Olvidar. Forgesi. No olvides decirle la fecha. Ne forgesu diri la daton. Golpear. Frapi. La lluvia golpea la ventana. La pluvo frapas la fenestron. Temprano. Frua. Más temprano. Pli frue. Chapucero. fuya En el laboro. Fontanero chapucero. Fucha plombisto. Alegre. Gaia. Felicha. Niña feliz. Gaia. Infanino. Felicha. Infanino. Ganar. Gaini. Ganó el premio. gainis la premion felicitar gratuli le felicito mi gratulas vin importante grava importante congreso grava recontillo guiar Gvidi. guiar un grupo turístico egvidi Turistan grupo Ello. Gi. Ello no me gusta. Gi ne plachas al mi. Hasta. Gis. Hasta la vista. Gis revido. Alegrarse. Yoji. Me alegro de verte. Mi joyas vidi. Win.